Vamos a estar presentes como gobierno de la provincia de Santa Fe, acompañando estos puntos que esperamos que sean una nueva Argentina, una Argentina que apueste al desarrollo, que apueste al sector productivo. Estamos conformes y contentos también porque fuimos escuchados y porque a los aspectos que había planteado el presidente el primero de marzo en su discurso inaugural en la asamblea, eh, en la asamblea legislativa, ante los representantes del pueblo del país, nosotros le pedimos mucho que pueda tener en cuenta lo que es el sistema productivo, el sector productivo, para fortalecerlo, para nosotros Argentina sale adelante si se fortalece el sistema productivo y por supuesto si se fortalece el sistema educativo.